FM Riachuelo. Bienvenido. <música> parte de mi vida te adoro de noche y día hay que de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 FGM Riachuelo, 100.9 FGM Riachuelo, compartimos este suelo G, G, G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 trabajador en la calle defendiendo sus conquistas históricas. En homenaje al simbólico aniversario del Día Internacional de los Trabajadores, el primero de mayo, en los distintos rincones de la patria, el movimiento obrero organizado salió a las calles a reclamar en contra de la clase política que está vendiendo el futuro del país. En la ciudad de Buenos Aires, sindicatos y movimientos populares dieron cita en la 9 de julio Independencia para movilizar hacia el Monumento del Trabajo. Cada una de las personas que asistieron coincidían en el disgusto ante la votación de la Ley Bases en la Cámara de Diputados, explicando que significaba una quita de derechos muy grande hacia el sector territorial. De los trabajadores también todos concluían que la única forma de defender al pueblo y a la soberanía nacional es saliendo a la calle proponiendo un proyecto de país donde el trabajo sea el eje vertebrador de las políticas públicas Buenas tardes, y así con esa hermosa voz comenzábamos nuestro AGPS el día viernes, hoy 3 de mayo, ya somos mayo, uh -huh. eh, del otro lado del vidrio, nuestro querido JR bancando todas nuestras <risa> nuestras ocurrencias y ahora quedó solito pero había un par de palomas dando vuelta por ahí, le damos un abrazo grande, somos las 16, 05, 15 grados, está fresquito, Y acá, enfrente, a mi querida compañera Patricia Amarelo. ¿Cómo estás, Chani? Bueno, eh, muy conmovida por el primero de mayo, que es otra vez se conmemora desde 1889, aquel momento en que los obreros, un grupo de obreros en Estados Unidos, fueron asesinados por reclamar nada menos que sus derechos laborales. Las ocho horas de trabajo en lugar de las condiciones esclavistas en las que venían trabajando en las fábricas y eh, obviamente en otra con otra lectura hoy en día no con, con una actualidad que no te digo que es menos triste que esa mm. porque nosotros somos trabajadores y trabajadores de la economía popular en argentina uh -huh. pero um, vamos a recuperar un poco en este programa lo que fue el miércoles de, de lucha de calle junto a los a los y las compañeros de de bueno de usted Junto, siguiendo obviamente lo que fue la convocatoria de CGT y eh, tenemos un poco de lo que fue las entrevistas que han recuperado la FM Riachuelo algunos diferentes compañeros y representantes de nuestro movimiento eh, y también una entrevista para el segundo bloque de eh, que le hicieron las compañeras de Cazadoras de Sonceras a nuestro compañero secretario de Organización eh, Luciano Álvarez que la verdad que Decidimos recuperarla uh -huh. y traerla otra vez a ustedes porque si por ahí no la escucharon, si todavía no la escucharon, eh, es muy rico lo que dice siempre, que habla el compañero nos nos desanda de muchas cosas a la vez que también nos pone a laburar un poquitito, ¿no? Siempre. Siempre, así que Sí, y les mandamos Les mandamos un saludo también a Maru, Mónica, que son las compañeras de cazadoras que hicieron la, la entrevista así y a Sofi, JR y Ludmila que nos ayudaron a ponerla nos en punta y, para poderla pasar hacen. nuevamente. Exactamente. Estamos en vivo, así que los que quieran mandarnos mensajitos acá a la FM Riachuelo, eh, saluditos, lo que quieran, el WhatsApp es 1128 35 00 55. Lo repito, 1128 35 350055 saludamos a todos los compañeros que, que hacen esta fm reuelo y que hacen este movimiento popular los pibes en toda la extensión de nuestra argentina del otro lado del riachuelo y como diría velázquez bayón pongan la pava que en un ratito estamos con ustedes familia cerca de mi rancho Padre, madre, tres hijos y un abuelo muy anciano La madre está esperando al cuarto varón El padre está sufriendo desocupación Juntos pelean por su dignidad Porque los impuestos se fueron acumulando No tienen trabajo, no los puede pagar Encima en las marchas los cagarán la Villa los quieren desalojar Porque dicen que las tierras son del Estado Y el supermercado que las va a comprar No les dará trabajo ni les dará fiado Solo es gente humilde en busca de un trabajo Y no tienen la culpa de lo que está pasando No saben lo difícil que se les hace al despertar Y ver que sus hijos quieren desayunar No sé Entonces salgo a la calle y miro que una bella señora y en su brazo una cartera. Una parte de mí se la quiere arrebatar, pero la parte más fuerte reflexiona y siempre gana. Yo no quiero robar, yo quiero trabajar. Soy una muy buena persona como para estar en cana. que ejemplo a mis hijos les voy a dar? Pero que ejemplo les daré si hoy no llevo nada a casa? Nada a casa. ¿Cuánta desocupación se ven ve las calles? digna que quiere trabajar, los hijos ven al padre y junto murmurar ellos no quieren ser un tonto trabajador, porque el trabaja aquí nunca progresa, y se hace rutina la vida de esclavo, ni siquiera un gusto me puedo dar, porque el costo de vida cada vez más santo no podemos negar que algo anda mal, Ya mi seria algunos pelean por lo poco que tienen, otros lo miran por televisión. Unamos los reclamos y salgamos todos juntos, por lo tuyo, por lo mío, por lo de que tengo al lado. Cuando la gente podrá entender con de Y nadie se las da Los que nos gobiernan No saben nada de esto Sus hijos desayunan todas las mañanas Nos embarran cuando van al colegio Porque sus calles están asfaltadas No se preocupan que van a comer De eso se va a preocupar nunca mucama No podemos negar que algo anda mal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 Seguimos escuchando al Gran Pueblo Salud por FM Ría No te enfermes, Cava La Olla Musical Ciclo de conciertos a beneficio de comedores y merenderos populares Domingo 5 de mayo a las 20 horas. Tendremos presente a Agwan Folklore y a Emma Charpin. Entrada nada más que dos alimentos no perecederos y o útiles escolares. JJ Circuito Cultural. Esto es en Shanlore 347, Kava. Anabella Casales y Alejandro de Carlo hacen música popular de Brasil. ¿Dónde? En la Biblioteca Café, que queda en la calle Marcelote de Alvear, 1-1-5-5. cuándo El domingo también, 5 de mayo, a las 20.30. Los esperamos. Este sábado 4 de mayo, Taller Autoformativo para la Libertad de Expresión de los Pueblos, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Lugar? Centro Cultural Plaza Defensa. ¿Horario? 15 horas. Esto es En Defensa 535 San Telmo. No voy a... Es una obra que narra una tragedia argentina, la masacre en el pabellón séptimo, que se cobró la vida al menos de 65 presos comunes en la cárcel de Devoto. Este hecho ocurrió el 14 de marzo de 1978. Semejante crimen de lesa humanidad, perpetrado por la dictadura militar, fue ocultado y ninguneado por décadas. Como dice el lema acuñado por los familiares de las víctimas, mientras no haya justicia, el fuego seguirá quemando. Podemos ver esta obra de teatro en el Bar Carnero, todos los viernes de mayo y de junio a las 21 horas. La dirección es Pedro Lozano, 4707 Villa Devoto. Las entradas se consiguen por alternativa teatral, ...o se puede llamar al 11-31-77-26-49 Quinta esencia Inauguración viernes 3 de mayo, 18 horas En el Espacio Cultural Bolívar Contaremos con la presencia de Adriana Gibello Rubén Iácono Ana Pericé Cristina Sardoy y Noemi Espadaro. Esto es en Bolívar 1019, San Telmo. Los esperamos. vamos con... ¡Al Gran Pueblo Salud! 16, 21, ya casi 22 y volvemos al aire con la presentación de algunos eh, testimonios y algunas palabras que fueron diciendo... Nuestras compañeras y nuestros compañeros En ocasión de la marcha que se realizara En conmemoración del Día de los Trabajadores y las Trabajadores en, eh, Acá, muy cerquita de la radio En Independencia y Paseo Colón Así es, y bueno, vamos a escuchar primero A nuestra compañera Joana Duarte Que es eh, referente del Movimiento Evita Que también es parte del Secretariado de, de UTEP Vamos a escuchar de qué dice y lo analizamos. Primero, resaltar que esto también es una respuesta de rechazo y repudio a todos los diputados que acompañaron la ley base del día de ayer, que es una entrega de la soberanía de los derechos del pueblo argentino que sin duda que eso la historia se los va a cobrar a los diputados que acompañaron esa ley y que sin duda que el pueblo argentino cada vez las movilizaciones son más masivas y eso va eh, creciendo la conflictividad de la calle y hoy estamos los trabajadores, las trabajadoras la calle en todo el país, vamos a llenar todas toda las plazas del país, todas las calles del país, para ponerle un freno a este gobierno que cree que los trabajadores nos vamos a quedar en la casa mientras nos sacan los derechos, y la verdad que cada vez se va a ir conflictando más en la calle hasta que este gobierno entienda que con los derechos los trabajadores no se joden. De cara a pensar un proyecto de país soberano, ¿por qué te parece que es importante el rol de los trabajadores? Primero porque no hay posibilidad de, de país que se desarrolle sin el protagonismo de los trabajadores. Eh, y eso tiene que quedar claro para, todo, para este gobierno, obviamente sin dudas en la calle, pero también para la política en general, que sin el protagonismo de los trabajadores no hay posibilidad de proyecto de país transformador. ¿Alguna otra cosa que quieras decir? Feliz a todos los trabajadores y trabajadoras de la patria argentina que hoy estamos en la calle a no aflojar y que al gobierno le ponemos los frenos en la calle donde conquistamos los derechos. Bueno, más clara imposible, la compañera Joana Duarte, referente del movimiento Evita, integrante del secretario de la UTEP, con mucha claridad plantea que eh, los protagonistas de todas las luchas son y somos las personas que trabajamos, ¿no? los trabajadores, las trabajadoras y que expresaron claramente este primero de mayo una respuesta de rechazo y de repudio a la entrega que vienen haciendo diputados y que esperemos y estamos y vamos a insistir para que no se reproduzca ese mismo resultado en senadores. Sobre esto mismo y algunos otros temas más Va a profundizar Lucas Pedró Que es el referente del Movimiento de Misioneros de Francisco Y también Secretario de Culto de la UTEP Escuchemos sus palabras Bueno, es un día importante, es un día de lucha eh, De unidad de eh, todos los trabajadores y trabajadoras De amplios sectores, de varios rincones de la patria ...bueno, ve los micros de larga distancia... Que, ...que se han acercado hasta acá... ...así que eso también es muy lindo... ...y es un importante... ...porque estamos defendiendo, ¿no?, más que nunca... ...los derechos conquistados... ...el derecho al trabajo... ...el derecho a un salario digno... ...el derecho a una vivienda, ¿no?, que también nosotros decimos siempre... ...techo, tierra y trabajo... ...bueno, por eso en gran unidad... ...y en este tiempo tan complejo... ...donde desde el poder... ...y el establishment... Eh, ...crear una asociación para arrebatarnos eh, los derechos conquistados, para arrebatarnos la dignidad del trabajo. Eh, por eso es tan importante que hoy estemos celebrando este día en unidad, con organización y eh, en estado de alerta, de movilización y de lucha eh, para no perder ningún derecho y seguir luchando por todos aquellos que aún eh, no los tienen. Nada, pensando en cómo lo, todo lo que se está votando dentro del Congreso atenta contra la soberanía nacional, ¿por qué te parece importante que sean los trabajadores los, los el actor principal que construye esa soberanía? Bueno, el trabajo es el ordenador principal de la sociedad, siempre fue la agenda de los movimientos populares, el trabajo, por eso también los Somos trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Somos los que inventamos nuestro trabajo. Somos los que generamos trabajo para otros compañeros también. Eh, por eso es tan importante que en estos momentos, como decíamos, ¿no? Donde los derechos están en peligro. Donde el poder eh, mundial está eh, acechando nuestra soberanía, nuestros recursos. Y obviamente que para lograr eso necesitan un pueblo eh, sumiso, un pueblo derrotado. Eh, pero bueno, nosotros estamos convencidos que no lo van a lograr, que este pueblo eh, tiene tiene fe, tiene esperanza, tiene ganas de luchar y así como en muchos otros momentos de la historia, servicio, venceremos. Bueno, así hablaba Lucas Pedro, eh, bueno, hablaba un poco de fe, hablaba mucho de derechos, eh, un poco sondeando lo que... Decían la mayoría de los compañeros ahí Entre la, la celebración de ir y decir Hoy es nuestro día, ¿no? Pero también eh, en estado de alerta eh, Siempre sabiendo que se va a salir a luchar eh, Recordando que la calle es nuestra eh, Y que se están llevando todo lo nuestro Que las decisiones, o donde se toman las decisiones eh, Lo que menos hay es una representación del pueblo Del pueblo trabajador eh, Hacen sus propios eh, negociados Entregan nuestra soberanía y es... Un poco lo que decían todos los, los compañeros, pero bueno, eh, hay que seguir visibilizándolo y por eso también lo traemos a un medio comunitario como es este y no que quede eh, en la mesa ni en el mate de, de nuestras casas, eh, porque somos muchos, muchos los que pensamos así y los que no estamos siendo representados en esos lugares, que se supone que nos representan. Eh, y también de Misionero de Francisco eh, habló Roxana, eh, nuestra compañera, que nos prestó también sus palabras. Mi nombre es Roxana, soy referente del misionero de Escobar, y hoy estamos acá conmemorando el Día del Trabajador. Trajimos a nuestra Santa Madre, nuestra Virgen María de Luján, que bueno, ella nos acompaña en todas las luchas, y, y esta es una fecha especial para todos los trabajadores. y todos los, Este gobierno viene medio duro con los trabajadores, los que menos tienen, entonces este es un apoyo para todos en general. ¿Por qué te, te parece importante que traigamos a nuestra a nuestras vírgenes a, a acompañarnos en la lucha a unir la espiritualidad y la lucha en la calle y bueno porque ella es como que nos trae un poco de paz eh, nos brinda que, que tengamos que sigamos con esperanza que no bajemos y bueno y ella siempre nos va a dar esa, esa voluntad esa, esa esperanza que nos falta. Bueno, muy clara la compañera, recalcando el valor de la fe, de la esperanza, de la espiritualidad, de la presencia, de esa de esa unión entre la lucha y la esperanza y la espiritualidad como ese motor de nuestra vida, no ese motor de esta agenda distinta, la agenda que vos mencionabas, Chani, que es la agenda de los poderosos, que es la agenda de los pueblos, de los movimientos populares que salen a luchar y que todo lo que lograron lo lograron a base de lucha y de defensa de lo conquistado. En este mismo sentido vamos a escuchar a Claudia, que es una compañera de la Federación de Cartoneros. Hoy, primero que nada, feliz día a todos, en principal, a vos, a mí, a nosotros. Hoy es una jornada de lucha, ya que estamos pasando por momentos críticos, no solamente económicos, también emocionales, eh, todo tipo de... Eh, es un lindo día porque se juntan gente de todo tipo de movimientos, sean amigos, compañeros, compas. Y nada, esperemos pasar un lindo día hoy y seguir en la lucha como todos los días. Eh, así que nada, eso. ¿Por qué te parece importante que estemos en la calle eh, bancando, bancando la parada? Creo que estamos eh, en una situación en la que no solamente en la, la economía popular salimos a la calle, sino que es donde se manifiesta mucha gente, de todo tipo de clases. Eh, estar en la calle, eh, para mí, de mi parte, eh, es lindo porque yo vengo a la lucha, eh, que también soy mamá soltera. Eh, la lucha constante, tanto en lo cotidiano, lo laboral, y creo que una de las cosas buenas es manifestar eh, lo emocional que eh, saliendo a la calle. Es un día que no solamente salimos, como te repito, lo de la economía popular, somos mucha gente acá, así que estamos bancando esta lucha que es comunitaria. Bueno, eh, voy a recuperar eh, básicamente de lo, que, de lo que dijo la compañera Claudia. Eh, primero la alegría con la cual empezó ¿no? esta mm. entrevista que fue... Hermosa. El, el feliz día. Eh, y también, más allá de, de la queja, como decimos siempre, no si nos quedamos en la queja y el llanto, no, no solucionamos nada, pero sí, si sí eso es motor y es impulso para nuestras luchas, para salir adelante y para cada una de las cosas que enumeraba, así como ser madre, como ser recicladora, como ser trabajadora de la economía popular, que todas esas cosas eh, no cuesten tanto, pero eh, cada vez que salgamos a la calle las representemos con orgullo. Y... Vamos a dejarlo, eh, Patri, ahora después de la tanda ¿Qué, qué es lo que vamos a tener eh, para bueno, nuestros oyentes y oyentas? Eh, como dice Martín Velázquez Bayón Ponga el mate, caliente la pava Prepare, actualice la yerba Porque vamos a escuchar una hermosísima, hermosísima entrevista Que Maru y Moni le hicieran a nuestro queridísimo compañero Luciano Álvarez, de allá de Pipinas, Punta Alta Eh, Punta, India. Punta Indio, perdón, allá lejos eh, pero tan cerca siempre de las precisiones que es necesario que conversemos Así es, después de la tanda ya saben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 Porque no importa en qué barrio vivas importa que puedas vivir mejor Conocé más sobre los operativos de seguridad en buenos aires puntogov.ar barra orden y seguridad buenos aires ciudad vamos por más <música> fm riachuelo 100.9 luchamos desde el amor infinito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 decir positivos transformado en arte FM Riachuelo la, la 100.9 100. Deja antes de colgar los guantes. Encuentro acá en el piso con Luciano Álvarez, él es referente del Movimiento Popular Los Pibes y coordinador de la Cooperativa de Pescadores Artesanales La Boya allá en Pipinas. Vamos, la idea de hoy la poder hablar un poco de cómo fue Eh, la marcha del día de hoy, del primero de mayo eh, Y bueno, y, y hablar un poco también de coyuntura Hola Luciano, ¿cómo estás? ¿Cómo andas Maru? ¿Cómo anda andas a toda la audiencia en este día tan, hacía tan hacía extraño? Rato. Hacía rato que no te teníamos en el estudio, ¿no? Lu? Sí, en el piso hace bastante eh, Día tan extraño, ¿por qué día extraño, Lu? Eh, era, era como raro, primero Obviamente siempre que estamos en la calle y nos encontramos con los compañeros, con las compañeras, es una alegría, ¿no? Eso es, es invariable. Eh, pero bueno, el día que de alguna forma conmemoramos las conquistas que fue haciendo el, el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras en tantos siglos ya de, de lucha, siempre mejor festejarlo cuando es en un momento de avance, ¿no? No, no en un momento de de retroceso en cuanto a los derechos y estamos en un momento complejo en eso, ¿no? Venimos día a día, hora a hora, retrocediendo y el día de ayer retrocedimos en el juego de la boca, volvimos dos tableros para atrás entero ¿no? Eh, así que era, era extraño, en general había como en la marcha, en los compañeros sentimientos así de pesadumbre, de, de qué mal que estábamos, eh, mucha bronca con, con la corporación política, ¿no? Eh, ese es él lo único que le puedo dar la derecha a mi ley, ¿no? Uh -huh. En el planteo de la casta, uh -huh. de la cual él también es parte, ¿no? Pero digo, la, eh, la caracterización de, de la política tradicional como una casta que solamente mira hacia sí misma, hacia sus intereses y cada vez con una desconexión más alta con el pueblo al que se supone dice que quisiera representar es, es cada vez más profunda. Es creo que ya en una situación insalvable, ¿no? Eh, y bueno, en, en estos días se lo ve se lo ve con claridad, ¿no? Ya la, la, el, circo, el circo de lo que es el Congreso, ¿no? Donde prenden una cámara y dicen una cosa, se apaga la cámara, hacen exactamente la contraria, eh, sin tapujos, sin, ¿no? Sin, sin ningún miramiento. Eh, Algunos queriendo generar alguna explicación, como si fueran explicables las tradiciones no eh, pero bueno eso también de alguna forma nos deja mucha más claridad que esa vieja consigna de los 60 del movimiento obrero de que sólo el pueblo salvar al pueblo tiene un nivel de vigencia eh, eh, total hoy en día no sé si, si pensamos que, que de la partidocracia se llame como se llame no eh, o las viejas que quieren seguir ¿eh? marcando marcando el rumbo de, de, de los tiempos o los pibes que los supuestos pibes ¿no? de la política que se, se disfrazan y que quieren también tocar nuevas melodías eh, difícil que de esos lugares eh, en, en, nos pasó el sábado pasado ¿no? nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires eh, y se hacía una movilización por el canal de Magdalena y de alguna forma nos convocaba, decíamos, bueno, está bien. Después era me menos que una excusa para, para plantear ahí las diferencias entre los diferentes sectores el supuesto espacio nacional y popular de la política, ponerle eh, matándose y despedazándose, ¿no? Tres actos en un día eh restando a la militancia por pelearse entre ellos por, por replicar el modelo que, que los que manejan el lápiz en la política imponen no eh, pero bueno, nada en eso eh, eh, es igual una, una alegría ver al pueblo unido en la calle peleando hoy no había la verdad fue una movilización larga de mucho tiempo y no no hubo un solo conflicto como no había fuerza de seguridad no hubo conflicto eh, que debe haber diferencias en el interior de la CGT como hay diferencias en el interior del UTEP pero en la calle era un solo puño de, denunciando eh, el ajuste de, de Milay y de Patricia Burry ¿no? eh, así que por ahí esperando digamos esperando que viene como lento el parto da la sensación de que viene un parto pero viene lento hay que tener mucha paciencia, ¿no? Y dinamizarlo Y dinamizarlo, sí, sí, desde de, de, de lo que eh, cada organización, cada, cada espacio que la ve puede tratar de empujar. ¿no? No, no, no, de, de no dosilizarlo, ¿no? de no de no quedarnos en la en la espera paciente de que de, de algún lado caigan que caigan sola la manzana del árbol, ¿no? Sino empezar a empujarlo. Sí, sí, sin duda. Contrastando un poco con esa pesadumbre de la que hablabas que se sintió también desde el, nada desde la situación de la crisis que, que vivimos todos los días y que te, te pesa también el cómo llevar el plato de comida a la casa. También no, me, nos encontramos eh, como riachuelos con una de las compas de recicladores que habían llevado sus carros, viste de, que usaban para elaborar todos los días. Y, y la compa como expresaba ¿no? esta situación de que está todo mal, pero que ella desde su experiencia era como feliz peleando, luchando, ¿no? Porque era una madre soltera que sostenía la casa, que salía de la todos los días y de alguna forma mostraba esa alegría de estar luchando y estar contenta de esto, de seguir en pie en la calle. Entonces, ¿por qué te parece eh, en estos momentos donde también hay una un aparato comunicacional que lo que busca es crearte bajón para, para no salir, ¿por qué te parece que hay que reivindicar la la lucha, pero la lucha animada, feliz, eh, hermanada? Eh, algún algún viejo eh, teórico del peronismo decía, no, que que nos quieren tristes porque los pueblos los pueblos tristes no vencen eh, y es así, el, el problema no es que si, si estamos desanimados, para ellos es el, el escenario ideal, ¿no? En, en, en la generación de, de apatía y, y después de, de falta de brújula, eh, ellos no esperan que, que la situación esté clara eh, y calma para avanzar. Avanzan a una velocidad sideral, no tenemos no tenemos capacidad de respuesta hoy al nivel de, de avance que van teniendo, ¿no? Ellos tienen internos, tienen quilombos como cualquier sector, pero avanzan con una velocidad muy grande, será porque porque hay un jefe claro no, no, no estoy hablando del descelebrado eh, que, que se puso el, la banda presidencial no estoy hablando de que realmente hoy hay un estado mayor de ellos que no está acá, que está en el norte que viene con claridad ahora trajo, ahora trajo esta patrulla Eh, marina ¿no? Sí. con no, no sé cuánto ciento y pico de, de marinas eh, viniendo a, a tratar de dar una mano ¿no? por eso no se ve que no podemos patrullar nuestros ríos patrullar nuestros mares eh, el enemigo en eso está claro como nunca eh, y está dictando las órdenes y acá lo que tenemos es como mucho un, un virrey, berreta que, que las ejecuta y que entrega el patrimonio entrega soberanía, no entregar la dignidad del pueblo, por el pueblo claramente hoy está en la calle peleando y eso eso es lo que marca la diferencia. no Recién charlaba con una compañera acá, eh, llegamos a la fa de, de, de la marcha a la fábrica y había una compañera bajo en la cocina, Martita, mm. preparando un guiso. Decía, Ay, no me quiero llevar a la marcha, eh, pero me acá me vine a preparar un guiso para los compañeros para que llegue para que puedan comer algo todos juntos, que compartamos la mesa, que compartamos él eso no, no lo pueden quitar eh, y con esa fibra viva somos invencibles hay que encontrar la estrategia hay que encontrarle eh, el, el, achicar la pérdida del tiempo no eh, generar los mayores niveles de unidad posible en nuestro campo y dentro de nuestras propias eh, experiencias organizativas no no perdernos en vez no perdernos en en disputas intestinas eso es, es generado por ellos ese es el, el bicho capitalista que todos tenemos adentro y que eh, preferimos ser cabeza de ratón que cola de león no <risa> más que ser parte de un engranaje fuerte y sólido peleando no gana la política de, del instagram no de, de, el personalismo el personalismo el gettón eh, pero todas las organizaciones populares hoy estamos en un momento de repliegue que nos estamos achicando estamos viendo qué sostenemos pero si lo encontramos en ese en ese movimiento natural que está pasando porque la ofensiva sobre nuestra sobre nuestros movimientos es gigante eh, si encontramos cuál es el punto ¿no? en el cual apoyarse si el dejanos retrocedo más y desde ahí le encontramos una política que, que nos que nos permita eh frenar la embestida y empezar a pensar eh, una, una resistencia de nuevo tipo. ¿no? Yo me acuerdo, eh, Mónica que ahora se sumó acá al estudio, era chiquitita, era una nena, eh, y en esa época le pusimos los pibes a, a, a, en ese momento al comedor infantil. Y en ese momento dijimos, la última trinchera que no vamos a entregar es la familia. todo Está todo bien, perdimos el laburo, perdimos la vivienda, perdimos todo, no tenemos nada. Pero no vamos a entregar la familia, hay que sostener esa trinchera, ¿no? Y, y ahí nos hicimos fuertes, ahí dejamos de retroceder, empezamos a avanzar a pasos cortitos, pero firmes. no Muy poquito pero firmes. Eh, y hay que encontrar eso, hay que encontrar cuál es la trinchera, o cuáles son las múltiples trincheras que hoy, que hoy tenemos en, en cada territorio, ¿no? Y empezar a dar pasos lentos pero firmes tratando de no despedarnos mucho de nuestro pueblo tratando de avanzar en paralelo con algunos otros que van a estar en caminos similares no, no perdernos con los espejitos de colores que nos plantea la, la partidocracia no eh, hay que ahora empezar a ver si cómo se dibuja en 2025 el 2027 claro, para la política cuatro años no son nada siguen teniendo sus sueldos en el Congreso de 7 millones, ¿no? de 8 millones de pesos. Si, sí, total ¿no? se lo aumentan ellos. ¿Eh? Se lo aumentan sin problema, ¿no? Entonces, no, no es grave, se puede esperar dos años, cuatro años, eh, y además se dan el lujo de retarnos, el problema son los militantes y no peleamos entre nosotros. Pero no, yo creo que hay buenos reflejos en el movimiento popular, hoy lo, lo vimos en, en la calle, pasaban cosas inéditas. Eh, en un momento queríamos cruzar las columnas, compañeros del movimiento obrero, que en otros momentos hubieran sido contundentes en su explicación de que la calle de ellos. de ellos, que se disputa, y frenaban las normas decían pasen compañeros, estamos todos locos, estamos en, ¿no estamos? en Inglaterra, estamos todos loros, no eh, pero que habla de un momento de una sensibilidad diferente en el pueblo, de sentirse hermanados y sentirse en esto nos plantea siempre el Papa, ¿no? La cultura del encuentro. Hoy la calle era un encuentro. Era un gran encuentro. Eh, movimientos populares, eh, sindicatos, eh, con una armonía que yo no veía hace hace mucho tiempo. No estuve la semana pasada en Buenos Aires, en, en Cava. Estuve en Buenos Aires, en, en Verónica, una actividad mucho más chica, pero decían que lo que sucedió el 23 acá en... En la ciudad también fue un eso muy fuerte, ¿no? Que no cabía un alfiler, pero que no no había no había no, no había espacio para la confrontación. Había un momento de encuentro y en incertidumbre, y buscando como cómo decir, acá no se rinde nadie, ¿no? Bien. Eh, y te iba a preguntar eh, bueno, nada, hablaste de de la fibra que es importante para poder seguir en la lucha y de cómo hay hay esperanzas de, y hay buenas chances de que podamos dar vuelta este momento de avanzada que está teniendo el enemigo ¿por qué te parece importante eh, el rol de los trabajadores y trabajadoras con y sin patrón en eh, las luchas que se vienen y cuáles son las expectativas también ¿no? o por lo menos las expectativas de Luciano militante de de años y años. Mm. Eh, y eh, esa frase que nosotros venimos planteando en el último tiempo, ¿no? que no es un invento nuestro, es una frase que la tomamos de el acervo cultural de, del movimiento nacional, del peronismo, ¿no? eh, que los trabajadores tenemos que ser no solo la columna vertebral, sino la cabeza del proceso, ¿no? y que eso es un aprendizaje de, de décadas, ¿no? eh, si hay algo que hoy se lee con muchísima claridad, yo otra vez era crisis anterior, las de los 90, ¿no? Mm. Y en el 2001 tuvimos el que se vayan todo, ¿no? Y eso fue culturalmente fue muy fuerte, ¿no? Porque fue lo que se venía leyendo de una crisis de representación, de una crisis eh, de credibilidad, de confianza a su máxima a su máxima expresión, ¿no? Eh pero Bueno, esa crisis, de alguna forma, la partidocracia la logró saldar, logró eh, sintonizar con el nivel de quilombo que había eh, en el pueblo. Eh, y Néstor tomó varias de las banderas esas. Eh, eso entró en diálogo con un momento de la región diferente, ¿no? esa es lo que llamamos una nueva hora de los pueblos. Y se encaró en todo toda el, el, en nuestra América una un intento de, de, de una segunda cama de emancipatoria, no se resolvió, no está resuelto, eh, está abierta todavía, ellos ellos creen que no ganaron, yo no, no tengo esa, sí. esa claridad, yo creo que sí, que, que en algún momento desde el punto de vista de los trabajadores y las trabajadoras tenemos que dejar de, de esperar que sea otro sector, normalmente la, la política, entre comillas, eh, la que se ponga a, a la vanguardia de los procesos, si queremos uno de los procesos sean procesos de transformación reales no en eh, nuestra patria surgió plebeya, rebelde nos surgió eh, por lo que decían los manuales de las academias, de la política no, no, fueron en ese momento hoy, hoy diríamos los cabecitas, los negros, los descamisados la economía popular, los piqueteros o como le digamos, eh, fue el sujeto más dinámico que permitió la primera oleada de emancipatoria en toda Latinoamérica. Eh, y ese, ese momento que, que logramos abrir desde la crisis de los 90 para acá, eh, hoy está abierto y hay que transitarlo. Tiene tiene mucha capacidad el, el modelo imperante, ¿no? Tiene, no sé, 200 años de vida eh, o más, sí entonces tiene capacidad de reciclarse tiene capacidad de encontrarnos el, el agujero del mate y que nosotros pisemos el palito pero yo creo que se está, se está gestando en, en el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras eh, una reflexión diferente no, no se está simplemente pensando en la agenda electoralera eh, yo creo que hay que poner en discusión eh, el modelo democrático ¿no? se, se nos dejó hace poquitito el pelado perdía, pero en esas semanas de, tratamos de reflexionar mucho alrededor de, de, la re, de las reflexiones que él trajo a, al movimiento popular en estas décadas, en otras décadas trajo otras reflexiones y otras prácticas, pero las que venía trayendo en estos últimos años, que nosotros pudimos compartir bastante con él, ponían en discusión eso, si, si la democracia como hoy se la estaba practicando tenía algo de, esa, de ese movimiento vital que, que en algún momento abrazamos los pueblos, ¿no? Eh, hoy eh, es muy cómoda esta democracia para los poderes fácticos les queda como anillo al dedo sí para más claridad ayer digamos ¿no? ayer y lo que pase en estas próximas semanas no cuando pase por el senado y los que cerran las vestiduras terminen negociando por dos monedas y terminen entregando el, el patrimonio y nuestros sueños y nuestras esperanzas eh, entonces ese modelo un modelo que no tiene que no tiene razón de ser, por lo menos, para el pueblo. Sí debe tener razón de ser para para los sectores hegemónicos. Eh, la levantan en pala una velocidad astronómica con niveles de concentración nunca vistos, cada vez más profundo ¿no? Son terribles los números de la pandemia. Eh, el, el nivel de concentración que lograron a nivel mundial en muy pocas manos, cuando todos estábamos muriéndonos, es... Eh, no sé, de ciencia ficción es, es inentendible no que la humanidad quede a punto de desaparecer y los tipos aprovechen para seguir acumulando acumulando acumulando concentrándonos eh, bueno ahí estábamos todos pensando que iba en algo diferente entonces capaz un poco más relajados y con mucho trabajo en los territorios sosteniendo no se nos muriera en nuestro pueblo avanzaron fuertemente y eh, Pero bueno yo creo que el debate más fuerte está ahí en una democracia eh, popular callejera plebeya eh, participativa protagónica ¿no? en pensar modelos diferentes donde lo que porque no son modelos que es que son un delirio eh, este edificio acá, para los oyentes estamos en el edificio de surez 421 la boca a 20 metros de la avenida Almirante Brown. Este edificio es un ejercicio concreto, cotidiano, material eh, de una democracia diferente, ¿sí? eh, que es lento, es un quilombo, es un quilombo, puede tomar una decisión, cuesta que esa decisión se tome y sea acompañada por el conjunto de, de los que habitan, viven, vivencian eh, lo que no Obrador había puesto la Unidad de Producción Social, ¿no? Sí. Eh, es un proceso complejo pero real es, es eh, palpable se puede pensar una democracia diferente donde el pueblo deje de deliberar y gobernar solamente a través de sus representantes como dice la constitución y el pueblo se haga cargo de su historia y hacia ese lugar hay que avanzar y para eso hay que llevarse puesto eh, en el sistema este demoliberal en el que vivimos che, y, y en eso que decías ¿cómo hacemos para eh... En nuestros territorios o desde nuestros lugares de trabajo poder eh, todos los días hacer ese ejercicio viste de, de, de construir algo distinto no o sea como dijiste acá en el edificio se hace todos los días en cada uno de nuestros lugares cómo hacer cómo hacemos para hacer el ejercicio de construir la soberanía todos los días de nuestro lugar y pero bueno por eso no, no, no es un ejercicio tienes una práctica concreta cotidiana material ir al encuentro de nuestros territorios, ir al encuentro de las demandas que suceden en, en nuestros lugares, tratar de buscarle las respuestas genuinas, ¿no? no respuestas que caigan desde arriba de un pino, no sino que que se vayan construyendo al calor de, del mate, no de, de, de, de, del intercambio, qué sé yo. Yo sigo lo que sucede en La Boca, que es el lugar donde yo empecé a militar hace... 30 años y lo sigo por las redes por las redes de la Riachuela uh -huh. ¿no? Eh, ¿no? y uno ve que hay ejercicios y hay veces que estamos más cerca de las organizaciones hermanas tanto das una a la vuelta a la otra ¿no? en 300 metros tiene tenés eh. la mitad de la UTEP <risa> eh, es verdad eso sí y, y uno ve que hay que cuando sintonizamos o sean dan experiencias que el barrio las debe mirar y decir uy que bueno acá a, acá volvió lo mejor de la historia del barrio este es un barrio que tiene mucha historia de de haber vuelta situaciones complejas en los últimos los últimos 300 años, ¿no? Eh, y, nada, acá acá hay veces que se lo practica y hay otras veces que, bueno, sí, aparece el bichito liberal dentro de nuestros propios movimientos y nos empezamos a pelear a ver quién, quién iba a decir una machirulada, quién la tiene más larga, quién la tiene más grande, y entonces empezamos un perdemos el rumbo, perdemos el eje, ¿no? Pero cuando eso lo superamos, aparte yo la veo ustedes que lo superan con pavadas a veces, no con festejar un día al niño, una, la fiesta no sé qué cosa. Bueno, ¿no? Hoy en la movilización, ¿qué fue? Bueno, no, hoy sí, hoy ya, ya una fiesta. No, no, pero ¿quién nos da el paso? ¿Una orga del barrio? Sí, sí, ahí estaban de un costado Boca del Pueblo del otro costado... Eh, Impensado también, eh, en algún momento. Los no sé, Tomás, no sé, hoy, cómo sí. están or organizados pero sí, sí, y en después, esa pues. esquinita toda la boca ¿Sí? fluyó, fluyó. Sí. Y, no, y no solamente ahí, sino que estábamos esperando el flete que estaba en Morado y pasan los compañeros de Casa Pueblo ¿Eh? vengan a comer un locro, vengan a comer locro, vengan uh -huh. lo a comer, esperamos vengan todos los compañeros digo y es también, viste, como que antes no pasan terminás una, te vas rápido, viste, ni se miran digo, hay una necesidad por ahí desde lo más bajo, de lo más llano, que para son los compañeros que, que si es que estoy hablando, las referencias, digo. El problema no está en nuestro pueblo, el problema está en una... así como la partidocracia tiene, está extraviada también la dirigencia de los movimientos populares, está en un momento difícil, que no lo no encuentra el, el agujero del mate, y que también necesita una renovación un recambio en sus prácticas y en sus cuerpos ¿no? a veces van de la mano a veces no eh, qué sé yo eh, nosotros estamos en un sindicato que y solo que no hace ningún sindicato cambiar su su secretaría general no, no sé si cambió todas sus prácticas no sé si se democratizó si fue un salto en calidad impresionante pero hizo algo impensado en una organización sindical tradicional de de la argentina ¿no? 12 años alcanza sobra que vengan nuevas llamadas sí. en nuestro movimiento en, acá en el territorio de la boca eh, no sé la, la media hoy de, de, de los compañeros que están al frente tiene 25 años <risa> qué sé yo M más chicos que ya tengo 25 que los que teníamos cuando fundamos el movimiento hace 30 y pico de años eh, y eso bueno es un proceso que se, que se tiene que dar naturalmente quizás obviamente uno tiene la ansiedad humana ¿no? de que fuera un poquitito más rápido uno querría que, que las reflexiones colectivas fueran más uh, más rápidas por, fundamentalmente por el deterioro por por, por eh, lo que va dejando de herida en nuestro pueblo ¿no? cada día que pasa en esta situación retrocedemos en chancletas Eh, si tuviéramos la desgracia de que este mal gobierno terminara su gestión de cuatro años no sé qué queda de la patria no sé qué queda de la patria eh, dios quiera que logremos que esto se resuelva antes y se resuelva para el lado del pueblo ¿no? que no que no se resuelva con una crisis de palacio eh, interna donde donde hagan un recambio ...dentro del sectores del poder, ¿no? Y nos comamos... ...nos comamos esa curva... Eh, ...porque si no, realmente... ...va, va a ser difícil... ...pensar... Eh, la, ...la patria después de una avanzada... ...tan, tan fuerte que, que... ...que viene a transformar tan de raíz... ...el Estado como... ...como lo conocemos, ¿no? Con lo cual calculo que hay que... ...ir preparando las organizaciones... Las, los, ...los espacios organizativos de nuestro pueblo para una batalla compleja, dura, larga eh, pues si, si esto no lo no lo revertimos, me iba a pasar muchas décadas hasta, hasta que podamos eh, a visualizar algo parecido a lo, a lo que tuvimos ¿no? eh, pues, el avance de las últimas décadas fue muy poco en términos reales, concretos, materiales no eh, Eh, en el modelo de acumulación no cambiamos prácticamente nada generamos algunas prácticas que al poder real se ve que lo si sí lo conmueve no si sí lo la, la, la, la ascensa al toque y dice de ninguna manera lo vamos a permitir eh, pero no es que cambió el patrón de acumulación ni acá, ni en Venezuela, ni en Bolivia ni las experiencias que fueron más avanzadas eh, cambió realmente la situación, hubo esbozos de políticas para para el lado del pueblo, de algunos procesos de redistribución de, de del excedente, ¿no? Para las políticas públicas para el pueblo, pero ningún no hubo ningún proceso revolucionario en, de fondo en ninguno de nuestros nuestro países, pero nos dieron y nos pegaron como si así fuera y pareciera con este gobierno que hoy estamos padeciendo, que están decididos a profundizar esa política de represión para garantizar esa política de saqueo, ¿no? Sí. Bueno, eh, en principio nada, muchas gracias por tomarte el tiempo, por volver a visitar la radio y acercarte al piso, eh, nada, eh, siempre está bueno, a pesar de que hubo un cambio de cámaras en la boca, poder volver a escuchar las voces de los compañeros de las camas anteriores que dirigían, en las camas anteriores está bueno porque es a partir de la experiencia y la creatividad que, que nosotros logramos buscar por dónde, por dónde, por dónde caminar eh nada, eh, eh, eh felicidad del trabajador. No sé si hay algo que vos le quieras decir a todos los compañeros, compañeras, trabajadores con y sin patrón. Si sí, yo eh, agregándole a eso por ahí que ese mensaje primero uno que o sea, bueno, el rol visto más orgánico Y también yo creo que en estos momentos hay que separar un poco, viste, que el, en estos momentos están de crisis, también necesitamos el mensaje que es más allá, digo, eh, de... Eh, Luciano Álvarez, compañero de la Cooperativa Boya, compañero estético, digo, como más orgánico que nos recibimos, pero hoy hoy se necesita como también esa esa palmada más profunda, ¿no? Eh, ¿Qué nos dirías si no hubiera micrófono, no? ¿Qué, uh -huh. ¿qué, cómo, cómo, qué nos dirías así, che, eh, a cada compañero, no? Sí, no, la verdad que lo de la palmada profunda, hoy fue una palmada profunda, hoy el, el día de, del trabajador viviéndolo en la calle, en unidad de todo el movimiento de los trabajadores, eh, nosotros como Movimiento Popular Los Pibes, en unidad de muchas unidades territoriales de nuestro movimiento, saliendo juntos a la calle, sin sin fisuras, ¿no? Sin sin diferencias entre las procedencias, es si uno era de Pipinas y si otro era de de Mil Papacheco, de Avellana, un, un solo un solo cuerpo dando dando batalla y eso es importantísimo. Eh, en un rincón de la fábrica, de la unidad de producción social acá de Sonora 421 hay un cartel de Rodolfo Walsh, ¿no? Sí. Que lo venimos trayendo de en un viejo centro cultural que tuvimos, Rodolfo Walsh. Eh, y creo que la voz que decía que que, que lo, los tipos quieren que nuestros pueblos no tengan doctrina, no tengan héroes, no tengan historia, que cada lucha tenga que volver a empezar de cero, ¿no? Y la verdad que digo, yo siempre me deliro, ¿no? Si, si uno puede ir haciendo el, el arbolito, ¿no? como cuando uno arma el árbol geológico ¿no? hace una semana me senté con mi viejo y al menos hasta mis, mis abuelos ¿no? bueno, si uno hablaba el árbol genealógico de la lucha de nuestro pueblo sin esfuerzo, de, de acá al cordobazo llegamos sin esfuerzo seguro ¿no? che, pero Alito, ¿quién lo formó Alito? ¿en qué lucha se formó? Alito ¿No? para los oyentes es Está quien bonita. nos formó a mucho, nosotros, nuestro coordinador nacional que a lo formaron otros compañeros dieron otras batallas a los que lo formaron otros ¿eh? y ahí llegas a Mariano Moreno seguro y si tiras un poco más, la, más de la soga llegas a Tupacamalu yo que digo la, la lucha de los pueblos es una lucha mucho más larga de lo que quisiéramos pero es una lucha de avance y retrocesos eh, de cuando contaba de la de, le decíamos chichona a Mónica disculpen vos eh, a, a la chichona a, a hoy en esos 30 años nuestro nuestro pueblo avanzó mucho Nuestro movimiento avanzó mucho en nuestro barrio, avanzó muchísimo. Eh, obviamente es tan duro el enemigo que, que, que cuesta dimensionarlo, pero lo que hoy los movimientos populares construimos en cada territorio, la, la calidad de los militantes, la calidad de los compañeros que tienen roles de coordinación, las estrategias que, que dejan de ser líneas en un papel y se transforman en prácticas reales, concretas, tangibles, materiales, con errores, más vale porque son reales, no son de, de manual eh, eso es eh, tiene un valor inaudito que a veces nosotros nos lo ponemos en valor y entonces no gana más la, la mediocridad que todos tenemos adentro ¿no? eh, pero yo creo que en eso no, no, no hay que tener miedo para nada porque el momento no es malo ¿estás eh, loco? no, no, el momento no es malo hay un problema de crisis de, de dirigencia de crisis de conducción del proceso pero la base del proceso es lo que hoy sentimos en la calle eh cuando íbamos cruzando la columna hicimos hoy cosas que no se hacen en la calle. Cosas que no un tienen código. No, lo que, sí. ¿no? En un yo que, que ellos nos habilitaron encima. Ellos nos habilitaban a, a romper los códigos que, que Venía hay. Tenía una columna enfrente nuestro y digo, casi que nos daban la, el Fernandito. El Fernandito <risa> casi, casi que nos cruzamos cantando y nos daban el Fernandito y lo tomando nosotros. De, de, de, del nivel de fraternidad que, que había en la calle. Eso... Es muy difícil que lo vayan a tirar para atrás. No sé si va si, si será dos meses, dos años, 20 años. Eh, pero que, que la vamos a dar vuelta, la vamos a dar vuelta. Y en algún momento, desde segunda etapa emancipatoria, la vamos a coronar. Eh, depende solamente de que logremos un nivel de unidad de los movimientos de los trabajadores y las trabajadoras eh, mucho más grande y de que podamos ir delimitando un programa que nos que nos reúna y que sea el que nos el que nos contenga y que lo que nos, no no pelearnos porque lo que nos contenga es una lista y si estamos en el 1 en el 15 o en el 25, ¿no? Sino que lo que nos contenga es una idea y la vayamos construyendo en forma más más colectiva. Ah, hay que tener hay que tener fe, eh, esperanza, paciencia y y empujar la esperanza. Y sueño. Exacto. Sí, sí. Bueno, Lu, eh, te agradecemos un montón haber venido eh, nada, eh, desde ya siempre los micrófonos de la radio abiertos para, para poder seguir transmitiendo y comunicando la lucha del pueblo y bueno, nada, acaban de escuchar a Luciano Álvarez referente del Movimiento Popular Los Pibes y coordinador de la cooperativa de pescadores artesanales de La Olla Pipinas <música>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 mensaje positivo transformado en arte fmriachuelo la la 100.m 100.